Nada importante, siempre tiramos alguno de esos que te agitan las células y te hagan levantar un poco la temperatura. Seguimos en el radiocracia en el que estábamos recién nomás y ahora volvemos a la, a la brecha, pero ahora estamos en contacto con Rodrigo Arrieta, también estudiante de comunicación social. Digo bien, Rodrigo, buenos días. Buen día, eh, sí, sí, sí, bien, Rodrigo Arrieta. Muy bien. Perdón. Rodrigo, recién está? estábamos... Perdón, perdón. Recién estábamos tratando de tener una buena comunicación con Agustina, pero la comunicación se cortó y estábamos hablando de la materia de derecho a la comunicación, tratando de interiorizarnos del problema que, que, que tienen los eh, estudiantes ahí con esa materia. Así es, bueno, eh, en principio lo que nosotros planteábamos eh, tiene que ver con una cuestión más que nada de calidad en la educación y tiene que ver con que notamos con que las clases no están siendo preparadas eh, por lo cual no, no nos resulta para nada atractivo y de hecho no nos, no nos ayuda con lo que sería el transcurso de la carrera, ya que tampoco van en relación con los teóricos, eh, los prácticos. Entonces desde ese punto es como que no hay una coordinación, no nos sirven los que nos dan, eh, tenemos que estar como quien dice siendo autodidactas a la hora de formarnos, entonces esa es una de las quejas. La otra tiene que ver con el trato, eh, tiene el docente hacia algunas compañeras, más que nada porque por ahí es, es selectivo. En mi caso yo no tengo problemas con eso porque considero que me ha tratado bien, pero se puede ver que con algunas personas eh, tiene devoluciones que, que no son las correctas de un docente o que, o que no deberían ser de, de esa forma, que no, no están las formas dadas para hacer una devolución de un trabajo, por ejemplo, y en ese caso se ha llegado a... a a sentir la, la incomodidad ¿no? cuando vos notas que hay una incomodidad o que hay una tensión en el ambiente cuando te están devolviendo algo y la verdad que algo mal debes estar haciendo ¿no? Rodrigo, ¿quién es el profesor? Eh, Ricardo, no, eh, Jorge, Nemesio. Sí, Jorge, Jorge Nemesio Jorge Nemesio ¿Y, ¿y cómo es esto de que los estudiantes les está saltando la ficha como decimos en el barrio de que las clases no están preparadas, Rodrigo? y mirá, eh, una de las últimas clases eh, lo que sucedió fue que sacó un, un libro y empezó a marcar eh, mientras leía en el momento y como que nos hacía reflexionar sobre lo que él iba leyendo por ejemplo eso es una de las cuestiones oh, yeah. la anterior fue eh, hacernos escribir una noticia eh, sin una pauta ni siquiera clara de hecho cada uno escribió más o menos lo que le pareció que teníamos que escribir eh, no todos respetaron respetaron y entendieron las, las consignas entonces eh, ahí te está dando cuenta de que no hay una preparación de hecho no o sea no hay una, una explicación certera sobre lo que tenés que hacer eh, no, no tiene tampoco mucha relación con lo que veníamos viendo en los, los prácticos en los teóricos perdón entonces eh, falta una coordinación entre entre ambos an, ambos puntos ¿no? tanto sea el profesor de teóricos como el de práctica yo no sé si no hablarán o qué pero bueno pareciera como que no que no hay una coordinación. En entonces, entonces eh, Rodrigo, en derecho a la comunicación con el profesor Jorge Nemesio, no, no se está siguiendo una currícula, digamos, sino que medio que están improvisando. Ahora, Rodrigo, ¿ustedes han presentado una queja formal? Exactamente, nos reunimos el, el día martes, tomamos la decisión de no asistir a la, a la cursada, no, o sea, teníamos derecho a la comunicación, del práctico al, de 8 a 10 de la noche, Nos juntamos con los compañeros antes de entrar a cursar y bueno, decidimos elevar una nota con esta, estos aspectos que recién te marcaba y bueno, obviamente vamos a esperar algún tipo de resolución. Entendemos también que no es la primera vez ni el primer año que se queja con respecto a los prácticos, no solo a la utilidad del práctico en sí, sino también a, lo, a los mal, malos modos que tiene eh, Nemesio para tratarse con alguno de los alumnos. Y que en algunos casos le han le han tenido que salir a decir, me parece que estás confundiendo, no tan académicamente, ¿no? Pero le han tenido que salir a marcar la cancha, si se quiere. Eh, Rodrigo, con el profesor, vos decís que no, tenés, no recibiste malos tratos, pero no, le, han, le, han expuesto, no. ¿le han expuesto esta situación? Eh, eh, mira yo te puedo com comentar lo que sucedió al principio de año con una compañera en una devolución donde vos te das cuenta, a ver, llanamente y te das cuenta cuando te boludean, o sea, cuando te están tomando el pelo con una devolución y es feísimo, porque primero, bueno, yo no soy precisamente el que lo recibió, pero era parte de ese entorno y estaba viendo cómo la chica estaba siendo tratada y cómo se sentía mal, o sea, te das cuenta de que no, no es la forma, y de hecho no solamente yo me di cuenta, sino que varios se dieron cuenta. Eh, ayer justamente hablé con esta chica por ese tema, para comunicarle, pero justo a una de las clases, a esta clase no había asistido, y me dijo, mirá, sí, dice, yo en ese momento dice, lo sentí como que... Me estaba corrigiendo, pero sabía que esas son sus formas de corregir y como que la chica hasta lo tiene incorporado. O sea, como que hasta antes de conocerlo ya tenía eh, incorporado que el tipo te iba a tratar mal, ¿me entiendes? Así que, Rodrigo, tenemos detectado como que es con las mujeres nada más esto. esto? O sea, con las mujeres salta un poquito más la ficha de esta sí, situación yo, que me estás contando. Entiendo que sí. Muy bien, muy bueno. Bueno, eh, Rodrigo, realmente para ser sintético, digamos, han presentado una queja formal, han, han hecho una denuncia que se está haciendo pública ahora. ¿eh? Se está bueno, haciendo claro. pública porque a través de, de nuestro medio estamos contándole a toda la sociedad, no solo a la gente que tiene que ver con los claustros y con la educación, lo que está pasando entonces con la clase de derecho a la comunicación, el práctico que tienen que estudiar los estudiantes de comunicación social. Te agradecemos, Rodrigo, este contacto y bueno, el micrófono es tuyo por si quieres. Es agregar algo? No, con esto estaríamos bien para cerrar. Está buenísimo que se dé conocimiento a esto, que no, no, trans, no, trans, eh, no transfiere eh, mucha información a la sociedad. O sea, no se transfiere esto. Esto no, no tiene llegada si no es por los medios y quedaría como cerrado un, a un solo ámbito. Y la verdad que está bueno que, que se dé a conocer y que también sería bueno que la sociedad tome parte de esto, aunque muy pocas veces eh, se, se hace, ¿no? Muy bien, festejamos el protagonismo de los estudiantes, Rodrigo, te lo digo de corazón. Muchísimas gracias por este contacto. ¿eh? Ahí estamos hablando con Rodrigo Arrieta, estudiante de Comunicación Social, que nos cuenta pro la problemática que tienen los estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa en la práctica Derecho a la Comunicación, que lleva adelante el profesor Jorge Nemesio. Después el mar...